Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 23 de Incompetencia Radial, la de la música chacal. Soy Consuelo Sabed, estoy acá con Mercedes Duchi. Hola, hola, hola, ¿cómo l o están pasando?、Eh? ¿Cómo e s t á c ó m o s h o y o De repente, puede ser que este podcast lo reciban un poco adelantadillo,、eh? porque nos hemos juntado un día X a grabarlo y puede ser que llegue antes que los anteriores. No se malacostumbren, e eso sí. ¿Antes cuándo? Un viernes. Ah, un viernes, ¿cómo era la costumbre? Viernes o jueves, claro. Porque estaba saliendo como los sábados, estaba saliendo con、sí. un delay, pero ya. The real delay. The real e v e n t o r s Así、The、que,、real. pero no se malacostumbren. ¿eh? Nada de andar apurando después. ¿Ah? ¿eh? Sí, pues no lo hagan. No, que el editor se pone nervioso y después sale mal editado.、Todo. El editor. El editor. Es un ser despreciable. <ríe> Mauro lo. odia. Ya, ya. ya no se llama el editor, ahora se llama el sensor. Pero、no,、ah. el sensor como de sensible,、pues、bueno, de censura. Pero él, él igual、Un、es sensible、sea. y por eso es censura. ¿Cachai? Bueno, también es sensor entonces con ese. <risa> pero ya hablaremos de eso. Más adelante. Más ¿no? adelante. Uy, tenemos en tanto, unos 7 meses. Tenemos tantos temas para hablar, e s t o tiene、lugar. delay. Tenemos delay e s t a m o s t r a z a d o s í Algo. Igual a la gente no le importa si tenemos delay porque ellos no saben que estamos con delay. No le importa cuando yo empiezo así como, hablar, como cuando, a hablar, como d o cuando decimos delay.、Foco. ¡Aló! ¡Hola! Hola Bienvenidos tú... al episodio número 23. Tuvimos problemas técnicos, pero hemos vuelto. El editor se encargó de que pasara piola. ¿Sí crees que pasó piola no? <risa> pasó piolísimo. No lo creo, no lo creo. Algo bueno que haga el editor. Oye, vamos <coughs> con, la, con la mensajería instantánea. ¿Con la mensajería instantánea? El, ¿El mensajerismo? El mensajerismo de nuestra gente De la que le demos muchos favores. Ok, primero que nada, a nosotros mismos.、Uh, sí. <ríe> nuestro blog en internet: i n c o m p e t e n c i a r a d i a l b l o g s p o t c o m Ahí nos escuchan, probablemente. No sé si ahora nos pueden escuchar. Sí, nos pueden escuchar en línea. n o escuchan en、reno? línea, nos descargan, nos comentan, nos saludan, nos insultan y nos hacen peticiones indecentes. No hacen peticiones que no les aseguramos que、claro. podamos cumplir. Para nada. Para, para nada. nada. Después está,、eh, para también hacer peticiones y eso, está Gmail con la casilla incompetenciaradial.com. g m a i l También ya... nos pueden comentar, descargar, <risa> votar, escupir, increpar, peinar, hacer brushing en podcaster.cl. Y votar. Creo que estamos en la categoría de Jay s a u n d Nadie nos vota. Nadie bota. nos vota, güey. Voten, voten. o s Con V, por si acaso. ¿V? Con V. La V, la Ubre. V, V. Ubre, Ubre. Y, por último. Por último, para finalizar... Pero no menor. zoom radio, ¿no? Es que es por orden alfabético. Todos los viernes, claro. Todos los viernes. Todos los viernes a las 9 de la noche. A las 21 horas. A la misma hora de la noticia, usted se pone en incompetencia y no se informa nada, se desinforma. Así es. Todos los viernes a las 9, pues zoomradio.cl. ¿Qué dólares son, Mercedes? Eso sería, pues. Eso se v í a pues, amigo mío. a m i g o mío. c e n o c i d o Conocido. No, tú eres muy amigo mío. <ríe> Hola, amigo. No me toquí, ü e y q u i e r e s ser mi socio? <ríe> <Oye>. No. <ríe> Mis socios están llenos de clanmower. Vamos con la <ríe> música. ¿Quieres que p r o g r a m e s música o quieres que hablemos de algo? Dime tú. Quiero que programemos música. Programemos música, ya. ¿Con q u é vamos a partir el día de hoy, capítulo 23 de Incompetencia Radial? Vamos a partir con Ratatat, como dijo el tambor, con el tema Kennedy. Kennedy. Dedicado a la avenida Kennedy. A la rubia de Kennedy. Así, Así es. es. Del disco Classics. Classics. Track 7. Centellística, ¿no? Hemos vuelto. q u é diablo s es una luz centella, g ü e y Joder, <risa> una centella, w e ó Yeah! Estábamos escuchando a Ratatat con el tema Kennedy. Y después ¿Qué? escuchábamos a. Dandy Warhols con la canción Cool as Kim Deal. ¿Qué será los... Kim Deal? Seguimos con, los temas, con las canciones relacionadas a Pixies. <risa> de alguna forma, ¿ah? ¿eh? Del disco Calm Down. Eso. Eso fue el segmento con que iniciamos Incompetencia Radial. Eso fue el episodio número 23 de Incompetencia Radial. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. ¡Ey, ey, ey! ¡No corre, stop! Hoy, a... Esto sigue, estamos、no, entiendo. ¿Qué otra novedad hay? Bueno, el hecho de haber llegado adelantado nos permitió ver un partido de fútbol. Pues, bueno. Oye, estuvimos... bueno, no vimos el partido de fútbol, vimos un pedacito. ¿Tú j u g ó Chile, parece? Así <ríe> es. <ríe> Unos locos de sí, rojo. Lo que pasa es que nos sigue decepcionando la roja, po, w La roja de todos. Sí, po. Claro que en este caso nos decepcionó a nosotros nomás. s e s Porque yo, tú caché que lo que me gusta es quejarme de la selección y la o voy d e c i r A mí no me gusta el fútbol, por si acaso. No sé si habían cachado en un programa anterior. No te gusta. Pero. c o p e r é po. Sí, po. Ganó. No les estamos contando nada que no sepan. Ya vieron el partido. ¿Recuerdan que una vez conversábamos de un titular? Cuando parece que la sub algo había empatado. Decía héroes. Y tú, una seguidilla de. De titulares y que los colocaban como lo más magnífico que había y eran p u r o e m p a t e e n t o n c e s hoy día nosotros dijimos: estos w o n e s van a perder. Y cuando empataron, pensamos que iban a colocar héroes con un poquito más de razón que en otras oportunidades. Y los malditos ganaron, Ganaron, dieron vuelta e l marcador. ¡Viva Chile! e a c h i o r a ¿qué w e y n hago? o qué pelo, w e ó Editor, censura eso, por favor. ¿Qué pasó?、Eh? Ahora que achamos que la censura sí existe. <risa> sí, pues entonces Mauro quería destrozar a la selección chilena y no le salió. ¿por qué? Sí, pues, Porque o、bueno. Porque la roja, pues, bueno, ¿eh? ¿viste? La, la pachorra, roja de todos la pa la pachorra. La pachorra. Maldita sea,、bueno. ¿no? No, fue un gran partido, no lo vi en todo caso. Pero mañana van a decir ¿Por que. ¿Por qué fue un podríamos gran decir part... negativo? Ah, que los h u e n e s son como el hoyo, que e s t u v i e r o n todo el rato. Tirándose las bolas, u e ó n en la cancha toda la w e ó y al final, l d o n d a atinaron? No tengo idea si no vi el partido, weón. Yo tampoco, po, weón, pero. <risa> pero bueno, a que. ¿Algo, algo que digan. Está bien、po? que ganen, weón. Está ¿Sí? bien. Tremendo rival, Ecuador. <risa> Una potencia, u e ó n De todo punto de vista. Un país、uh -huh. desarrolladísimo. Sobre todo en fútbol, ¿viste? ahora se nos va a venir la comunidad ecuatoriana encima, weón. Saludos a todos. Hoy hay toda la gente de Ecuador、Europa. que n o escucha, weón. ¿Sí? Sí. Saludos para ellos, q u e yo los quiero mucho. Saludos Saludo a mis primos en Ecuador, si es que están escuchando, sí. Hoy tú tienes primos en todos lados, impresionante. Sí, bueno, pero es que puta. ¿eh? Impresionante la semilla maldad, a cómo se esparció por todos <risa> los lugares del mundo. Qué increíble.、Sí. bueno, al parecer no son tan malos estos primos. ¿No? Al parecer por lo que uno alcanzó a cachar. Son mejores que tú. <risa> Algo. Mira tú. Algo mejor, por lo menos. Qué bueno. Qué bueno. De nuevo t e n e m o s delay. Dalo. ¡Para la cara! v a m s el c l arregla la cuestión, p u m q u é te importa o si sea, hay delay. Me carga, w e ó El tema con el delay es que nosotros hablamos y escuchamos todo esto tarde. Onda, es como hablar con eco. o r e acuerdas como... los primeros episodios de Incompetencia Radial、eh. en que hablábamos como así,、ah, entonces, s í vamos, a p a r t e de la neurona que me faltaba, se debía a eso, al delay. Al delay. El yeah. delay. Yeah. Y yeah. eso, pues ese fue tu comentario deportivo el día de hoy. Sí, pues. Mauro Martínez. Oye, e Llevó un... el momento. ¿El momento de qué? De escuchar más música en Incompetencia Radial. Ajá. Bueno, vamos con el tema Dark h a l l s de Orbo a Simón. El disco <risa> The Bird of Music. Segmento anterior que fue oh, estuvo, estuvo oh, tan oh, divertido, a c á está todo el equipo muerto de la risa. <Risas> bueno, anteriormente en Incompetencia Radial pudieron escuchar ¿Cómo a a como lo decís tú, bueno, ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué? Bueno. Oui, oui, oui, oui. a ver si le veáis tanto al que yo, we we we a u r e b o y d e Simone. Viste que echaste. ¿Cachaste la diferencia? ¿Cachaste? Con la canción Dark h a l l s e ¿Viste la diferencia de francés? Que no es como los caramelos h a l l s por si acaso. Se escribe parecido, da sí. Dark h a l l s Se escribe igual, por Mauro. o No sea tonto sea c o m o que eso tiene una S final? Los h u l s también. Ah, también. Ok. <ríe> bueno, y a continuación, después de Odoardo Lancimón, vino Pep Lab con la canción Natural h i g e r del disco Ken Sent Me. Eso. Eso, eso, eso fue, eso fue Incompetencia Radial por segmento número 2. Ahora vamos a hablar de lo que todos ustedes esperan, que e s t á n tan interesados. Porque ustedes habrán visto el canal Sony ayer, ¿o no? Algo me comentaron a mí. A mí me llegó en la pauta esto, así que voy a ser bien, como en el segmento anterior, parece que me voy a tener que quedar callado. Bien. Bueno, voy a entrevistar aquí al creador de la caricatura, Mauro, con nosotros. Mauro, ¿en qué te basaste para hacer esa caricatura de Michelle? En Michelle b a <risa> c h e l a r Ya, vamos e x p l i c a un poco, de, contextualicemos esto. En el canal Sony hay un programa X que no tengo idea. ¿Tú sabes? No, no sabes. No, no sé cómo se llama. No,、eh, como, como nada que ver. ¿Dónde?、No、sé nada que ver, ya. Una cosa así, por eso. De unos mexicanos debe ser. No tengo la más remota idea. Seguramente. Estos mexicanos son lo peor. Bueno. Y entonces. ¡Uy!、Oh, e s t á、oh. a b i e r t o el micrófono. ¿Tenéis primo en, en México? No tengo primo, pero、ah. tenemos auditores en México. Porque... Tenemos auditores en México. Es verdad. Un saludo a los hermanos mexicanos que me caen tan estupendo. Bueno. Y Le luego... pusieron chile a la hipo. Claro, sí, un homenaje. Por lo picante. Y.、Eh, este programa hizo como un, un, una cosa muy divertida que era como.、Eh, ¿Qué cosa era, Mauro? ¿Qué cosa era, Mauro? Era como caracterizar a los, personajes, a los presidentes. Claro, los presidentes latinoamericanos, como que estaban invitados a un talk show. Yo、sí. tampoco lo he visto el programa, por si acaso lo he, lo ya, leí. Ya, no leímos nada en t o n c e s Lo leí LUN. en Loon. Ay, Mauro se informa en Loon. Así Mira, es. Pero qué bien. Y bueno. Y a los presidentes latinoamericanos e s t á n invitados. Ya, y ahí son todos dibujos. Son como dibujos. Dibujos animados. Ya. De hecho, el estilo es como más o menos parecido a South Park, pero no tan plano a los monos. Entonces, este. La programa... cosa es que tiran una t a l l a como de que los presidentes. O sea, de que. Los presidentes ahí decían de que Michelle Bachelet lo estaba haciendo realizar actividades extracurriculares、eh, demasiado femeninas. Ya, muy fome. Onda、Hasta、como cocinar, por ejemplo, ¿cachai? Ya sé que estaban cocinando e m panas chilenas. Que estaban. Sí, e s t a n reclamando. En la peluquería, ¿cachai? c l o Onda que aparecen en una imagen todo así como sentado bajo esos secadores gigantes,、sí, clásicos、sí. de las peluquerías. Ya, sí. Fome. Y para hacer el cuento corto. Entonces. Ya, va a d e n t r a r e l asunto, lo, <risa> empiezan a hablar. Onda, Kofi Annan pregunta qué es lo que hace falta. Y a parece, creo que c h a r l i e García, y una imitación de Don Francisco, que creo que se llama Don Cisco. Ya. Diciendo que a Michelle Bachelet le hace falta un buen revolcón. Era mexicano entonces. Sí. <risa> a revolcón. O venezolano. <risa> ya, dale. Puede ser venezolano. ¿Sí? Eh, y eso fue el s e g u n d eso en lo entonces... ofendió a todo el.? ¿A toda... No, no, no, todo el mundo. No, a m u c h o g é n e a quién le ofendió? No sé, p u e d abrir la página. No, no vamos a abrir nada. ¿Queréis, queréis que me meta n Luna ahora? ¿Qué opinan ustedes? Eso, realmente encuentro que es un insulto a la señora Bachelet. Yo no sé si. No ella... es nada, ¿qué importa, No lo encuentro tan grave y. Es fome, mal e i m a Además, sí, es como fome, e <ríe> n t o n c e s ni siquiera es como hiriente, fome.、Sí. Ahora que no sé, esto es típico el, el tema de quiénes son los personajes intocables. ¿Habrá alguien realmente intocable en el mundo como que no p u e d a s bromear con él ni nada? Mm, o sea, no lo creo. Por eso, es como.、No、Pero、sé. bueno, t a p o c o sabes que las portadas de l Loon... u n Dan... Ah, y fue portada, man. Sí,、así. fue portada. No t e creer. Así es. Pero como, igual, Chile está tan m a l Estamos pésimos, u e ó n Pésimos. Qué mal. Qué triste. Bueno, y nosotros, m e n o s en el fútbol, donde somos campeones y héroes. Igual,、okay. nos, igual nosotros caemos en el juego y comentamos las tonteras, s ¿eh? Impresionante. Somos tanto más estúpidos que Lund. Sí. Oiga, estuve ayer. Quiero u segmento también. Ah, grabemos la n e v de nuevo, p u e Ah, ¿tú crees que te voy a ir sobrado de tiempo? Estoy sobrado de tiempo, p u e Mauro. Así es. <risa> ¿Qué vamos a escuchar? Ignatz the Mouse. Ahora presentas tú, p u e Mauro. <risa> ¿Lo presento? Sí. Bueno, vamos a escuchar A The Cup for Cutie. Saluda a Michelle. Ok.、Eh, la canción que vamos a escuchar se llama Title and Registration del disco Transatlanticism. Todo, todo un tío Valentín. Pasaron por la incompetencia radial. Dead c a p for Cutie con el tema Title and Registration. registration. Y después Gang of Four con la、una、canción w e l i v e as We, we dream, dream Alone. alone.、Eh, ah, ya.、Yeah. Hablando de censura, hablemos de Mauro.、Uh. Mauro, el pobre ha sido una víctima de la censura en el episodio anterior, como ustedes bien podrán recordar. Sí, maldita sea. El editor realmente encontró que se había pasado de rosca. Nuestro querido. pasado de rosca, ¿no? Pasado de rosca, ¿qué quiere decir eso? No, no, no sé.、Eh, nuestro amigo aquí. Y él, él solamente utilizó una palabra que no vamos a repetir para que no dale el gusto al editor. No la va a repetir, Ignacio, q u la va a repetir. Era c u l p Y bueno, entonces el editor acá llegó y puso un sonido. Ah, sacado de su Nintendo parece. Entonces, Mauro e s t á enojado, e s t á enojado el hombre aquí. Porque a él le gusta decir mucha grosería. Yo, yo realmente estoy harto, estoy harto, estoy a punto de presentar mi renuncia. ¡Yeah! <risa> Mauro, defiéndote, aprovecha la tribuna que tienes acá. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir c u l Qué ordinario. ¿Por qué no moderas un poco el vocabulario? a h No es que si no, no nos van a dejar nunca salir en la radio. ¡Ah! <risa> ¡Ah! <risa> No, pues así no se puede, Mauro. o l v i d a tu sueño de infancia, weón. Oye, pero si yo quiero salir en la radio para ganar mi primer millón, Mauro. c h a n f l Bueno, entonces vamos a seguir censurando Mauro. Yo、no. apoyo al editor, apoyo al editor. Muy bien. Ah, los culp、pues、me censuren. <risa> editor c. u l Qué ordinario, no es muy ordinario. Ya llevas como 5 ganatos de grosso calibre. Ya abro esa s v i o l e n c i q u i é n i siquiera ha dicho con ninguna vez? <risa> Oye,、oh, eres bien vulgar. Eres bien vulgar. Yo, yo, yo apoyo al editor. Manden sus opiniones, po. h a g a m o s una encuesta. h a g a m o s una encuesta, po. <ríe> Vamos a hacer una encuesta para saber si a la gente le molesta que Mauro garabatee aquí al viento o、oh. prefieren que se, que, se, que se ponga aquí más la línea de, de lo que es Ignatz. Que igual,、ah, yo encuentro、Dios、que la, mío, la,、ah. los garabatos que yo uso están bien usados en el momento apropiado. ¿eh? Dios mío, dame tu fortaleza, por favor, perdona lo que no sabe lo que hace.、Okay. Ahora vamos con más música, aquí, aquí bailando, aquí todos danzarinos. Todo, vamos con el segmento danzarín. Vamos con. Vuelvanse locos. a e gusta r a Violin Indiana, está en parte、Indiana. integrado por el guitarrista Robin g u t h r i e e x g u i t a r r i s t a Cocteau Twins que estuvo en nuestro país hace un par de semanas. Entonces, nos vamos con el tema Poison Gorgeous del disco Roulette. Una banda Con Mauro, una banda. s í así que l l a m a m o s a cualquier interesado que toque algún tipo de instrumento que nos envíe sus datos a l mail. A... Ok, <ríe> que vamos a hacer nosotros en la banda managers. Ajá, va a ser q u é sería p u r r i í que cantáramos.、Wey. Ya conocen nuestras voces, no, pero nosotros cuando cantamos, cantamos increíble.、Uh, uh. Como el tartamudo, que cuando cantaba, le salía de corrido. Hay un tartamudo, efectivamente. En Cantando por un Sueño. A mí me llegó ese comentario. Porque para variar, como yo me pierdo todo lo de la tele. Cantando yo, por un Sueño, el programa es el 13. Y a h í a un tartamudo concursando. Y yo decía, ¿algún tartamudo?、Yeah. Y efectivamente parece que el tartamudo cuando cantaba lo hacía de corrido. De corrido. Entonces, yo he escuchado eso. Bueno, hay chistes al respecto. Mauro cuenta un chiste a continuación. En Competencia Radial. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Tú eres como de la escuela de v e r d a g u e r ¿Cuál es Verdaguer? No te acuerdas de Verdaguer. Ah, así decía. El plomer. o <risa> Señora, señora, no ajustes su televisor. Mi cara es así. ¿Ese? Claro. ¿Se murió Verdaguer? ¿no? Murió. No, ha muerto, ha muerto harta gente.、Uh. El mismo Porcel. Porcel murió. ¿Murió Porcel? Murió. ¡Dale! ¡Ay, <risa>、oh, qué buenas esas canciones de por c e l Me acuerdo que h a b í a una película que se llama Carlitos Wey, donde a Blanca. Ese por c e l que uno pensaba, oh, qué divertido debe ser. A ver, ese por c e r y era un papel más fome. Pero era fome. E insignificante. ¿Ah, y salía ahí? Sí, protagonizada por Alpachino, si no me equivoco. No te creo. c l a r o y era un mafioso, supongo que argentino. Por... Igual tenía pinta de. Mafiosos. Sí, son mafiosos g o r d o s a r c e m u italiano, típico. Que aparecen comiendo los buenos súper s e r r o d o De hecho, creo que así apareció. ¿no? <ríe> El cliché, pero ya. El cliché. Mira tú, o sea, igual fue popular por ser en Estados Unidos. Para que lo veas. Como Cristian de la Fuente, por ejemplo. ¡Uh! Como una Angélica Castro que salió en la película La ¿Qué Momia. ¿Angélica Castro? ¿La m a m á d e Cristian Castro? No. No, no. La gay, hasta que condujo más música en, en su ¡Ah, diablo. Se llamaba n g é l i c a ¿no? Sí, parece. Ya,、pues、ya a p u a r e c í a Ah, verdad que se suponía aparecía en. Era un cameo, pero bueno. en El Rey Escorpión, una el, de esas、ya. secuelas de la momia, no sé. No sé. Ahí creo que aparecía.、No, no, no. Y era como. Decía. ¡Oh! h e s t con、girona. la loca o no? No, no Parece creo que es como Lucha Libre. Claro, pues salía ahí Como y era como un, un segundo. c l a r o también le dieron n i c o l o r h al asunto. ¿Quién es otra persona? No, pero Cristian de la Fuente filmó igual una película que era como de Mo. De, de mo? No. De auto. De auto. Cacha la información. Drive and Se llamaba, parece. Con Silvestre. Con Silvestre. Con Silvestre. Sí, p、pues, u de hecho, Cristian de la Fuente invitó al matrimonio, parece a Silvestre, pues, e、bueno. y qué onda, weón? Caleta.、No. Hay, que cuidado, con... hay que tener cuidado con De la Fuente, en todo caso, porque ¿Por son. Según...、Bueno, capaz, capaz que nos demande. Es bueno para demandar. a v e r que sí. e a o d é cuando te mandó a pasar el agua. A pasar el agua lo demanda todo el mundo. Y siempre lo demandan puro gay. Ahí cacha. Oh, oh, oh, oh, no debería haber、oh, dicho eso, like. Creo que me acordé de que Zamorano también lo, lo había m a n d a d o Ah, ¿verdad, po? ¿Viste? Hay un patrón extraño ahí. ¿Qué más? ¿Qué otro personaje chileno?、Sale? Leonor Varela. Pero Leonor Varela parece que, como que igual más. Es más prestigiado. Sí. ¿Qué fue con n doctor en castellano en una teleserie chilena? Hoy ando bueno con los datos. Ando me murió n para los datos. Porque me、sí. acuerdo que la teleserie se llamaba Tic Tac. Tic Tac, sí. sí.、No? Que salía, salía con otro loco.、Mmm... Que actuaba peor que ella. Sí. Ah, bueno, a lo que iba es que cuando a c t o en castellano salió como el Lali, parece. Parece que es un. Como que es f o m e c i d o el、no、papel. El, el, el que el, se robó la TLC e e fue Rumpy. Pero ahora, en pa paréntesis, el <risa> personaje creo que era a l Cintolesi, creo que se llamaba. ¿Ya? Yo lo tengo todo aquí en la memoria.、Chancel. Él no era actor. Así que al, por, por último se salvaba por ese lado. <risa> pero、sí. l a d sociedad a c t i z pues se supone. Claro que sí. Bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿no? ¿Cómo te a c o r d a s del nombre del loco, perdón? Porque no, de repente no es. ¿no? <risa> pero creo que. Porque me acuerdo de esa, esa teleserie, la encontré buena. Pero、ah, no, yo, no, yo. Ese, no esa pareja. ¿no? Bien. No, porque eran como justo los principales, eran malos. Pero el resto era bueno. ¡Ah, diablo! Sí, no, era divertida. Está confesando en eso. En, en un、no, episodio anterior también. Confesó que hay una teleserie del domingo que no me acuerdo. <risa> no se l l a m a No, Iguana c h o u Iguana c h o u Yo no la veía a l g u i e n tiene algún, algún <risa> recuerdo de esa weá? ¿Algún. i g u a n、sí. a Chow? p o d r a <risa> d i c i r t e lo mismo, a l g u i e n tiene recuerdo? ¿Existió de verdad esa weá o f u una fantasía de. Escribanlo que, de... a Incompetencia Radial. Dentro de la venta de, de IgnatioTheMouse. El área dramática de, de Canal 13. Escriban y defiéndanme. i g u a n a Chow. El chico no existe,、oh, no estoy seguro. Vamos mejor con la música. El último comentario: <risa> Dale. De lo, que, de lo que estamos hablando, te iba a mencionar de que el Rumpy también a c t ú a en esa teleserie, po. El Rumpy. El Rumpy, nuestro colega. Un colega. <risa> colega. Ahora sí que nos van a demandar la Archie. Eso no va, po. Todos estos comentarios. Uy, tan pensé que no teníamos、sabrosos. nada que hablar, weón.、Bueno. <risa> eh, no, y se me quedó tanto en el tintero. Impetante la cantidad de información que manejábamos de la weá, weón.、Bueno. Yo no vi la teleserie por si acaso, ¿ah? ¿eh? Para yo... que no me molesten, mi amigo. Y b u e n o chau. Y recordemos que estuvo Morchiga, no sé,、si、lo dijimos antes, ¿o ¿no? Creo que no. Bueno, en el segmento anterior estuvo Morchiga con Andrés Minau. Y ahora vamos con FDA, la agrupación chilena, chilena del Raps. Del ¿ah? Raps. Raps. Buena banda. Buena banda, p p s Un día estuvimos a c en r e vivo a Gen,、uh -huh. que estaba celebrando al parecer su ¿verdad? cumpleaños. Con... Feliz cumpleaños a Gen, n n o Sí, feliz cumpleaños a Gen.、Eh, pero, bueno, Gen es integrante、no、de FDA.、Escucha? Lo tuvimos una vez, tuvimos un tema. De Gen, el, sí, claro.、Eh, y pero en pero esta bueno, última bueno. presentación tocó el tema que vamos a escuchar ahora. Un día feliz. Día feliz. Día feliz, día feliz como lo que te digo. s Es un disco、nosotros. homónimo. El disco se escribe homónimo.、Claro. No es el disco homónimo, no es que se llame FDA. Música <risa>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 フェイス Decadas en el cemento Vida, pasión y experimentos El tiempo se acaba y no es lento Maldita manía de seguir con esto Siguiente nivel, cuánto lo siento Todo lo que digo es puro cuento Pura narrativa, ciento por ciento Perdón por salirme del libreto Y si,、sí, la vida no es fácil aquí Todo lo que tienes, te tienes a ti Y que, tal vez no habrá después El primero y pienso en el fin de mes Subiré el volumen y dormiré Legé mis canciones, escribiré Tardo, temprano, en me aburriré Y si, par de n o e v a s escribiré son No hablar, no reír, solo ser feliz m i r a m a los ojos y dime <Sí. S 1> si No entrar, no reír, solo ser feliz <Sí. S 1> Tomo lo que quiero es un día feliz No hablar, no reír, solo ser feliz m i r a m a los ojos y dime no. si No <Yo. S 1> entrar, no <Yo. S 1> salir, solo <Yo. S 1> ser feliz Un día feliz es muy poco, poco es un día Poca es la vida del cuerpo enseguida En su vida y bajada, la embajada Del alma es falible, a qué me refiero Si el sufrimiento está aquí e s t á allá En Nueva Zelanda y en Pakistán Todos están e tratando de olvidar Lo que v e r d a d e r a m e n t e Podemos alcanzar, ¿qué más da? Si la materia nos tiene presos, ¿hay alguna duda de eso? Es lo mismo y es igual, no es igual, no es lo mismo, mismo, es s i n i s m o igual, idealismo de un corto día feliz, que limitado paro de aquí, frente a ti, nacer, crecer, vivir, morir, el ciclo se cumple una y otra vez a ti, te digo, levate un plano p u r o solo humo, ahí en la ciudad, la ciudad no respira, expira mentiras, anima, salivas, p e r i d a s políticas, Firma salidas al hoyo. Yo, yo, no me equivoco en el texto. Felicidad eterna. Un buen mensaje en este concierto. Sí, sí, ya e s a p o r i e n d o de la vida Lo dulce y lo amargo Se desploma el mundo, aquí yo sigo creando Mil dos platos y yo sigo avanzando Rompiendo el silencio, aquí mi voz razonando Aunque el mundo nos o d i yo sigo creando Tú dudas de mí, yo no hago caso El mundo se mueve, yo sigo escribiendo Olvídate tu s e n i a cuando lo siento El tiempo te sigue y sigue consumiendo Mientras solo observa, s í guarda silencio Muévete rápido, ya que nadie te espera Busca la forma de sentirte pleno Si busques el mundo, sigue siendo bello Pero lo bello no es todo Hay un sinfín de preguntas ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Qué queremos? フェリーとのことは私のことです。 Yeah. <laughs> Escuchábamos un doblete nacional. l a l g e n traste rápido? Si todavía no sé. Se... Ahora, ¿Ahora,、no? sí. Ahora sí. Escuchábamos un doblete nacional. No, la banda FDA con el tema Día feliz. No, Después Bala, escuchábamos no regresa, ¿no? Ser feliz. Después escuchábamos a Picnic Que Boom.、Nah. De la canción Drop Your Panties, de su EP homónimo. Pero este sí que es homónimo, Picnic k Boom. Claro, esta es la banda que ganó el concurso de los nuevos sonidos. Me, me informan por interno que sí, nuevo sonido organizado por Super45. Sí, vamos a hablar de.、Eh, un, un auditor de a r i c a nos dejó un comentario en el blog, pero lamentablemente, como esta vez. Eh, grabamos antes, no pudimos、eh, llegar a tiempo con sus peticiones. Claro, que pedía una cosa absolutamente、mm, que, que imposible. ¿ah? Fuera de toda proporción. Fuera de toda magnitud. ¿ah? Decía que hiciéramos un especial de surf. Claro, de surf. Lo que pasa es que se e s t á realizando、Saltado. el mundial de surf, parece n a r i c a Y que tenían onda. Todo e rico e s t á revolucionado con el. Con este asunto, ¿cachai? Y nos pedía que hiciéramos un especial solamente con canciones relativas r e l al t i v a a s surf. Nos nombraba un par de intérpretes. A ver si nos no movemos a Arica ya a hacer un programa. ¿eh? Mira, podría, podría ser, cubo, podría ser. Ahí desde la playeta. ¿Ah? Hay que hablar con producción. Sí, a ver si puedo llevar mi tabla de surf. Claro. Ahí. Ah, el, Me llevo la tabla b l a n c a Bueno, entonces no pudimos poner ninguna canción, ni siquiera una, lamentablemente. Pero la próxima semana va algo: algo, un temita, de que sea, de que sea. Si dices surf, va. ¿Ah? Ajá. Onda si d i c e así que, bueno, un saludo para Pequeñín. ¿Qué se llama? Pequeñín. Pequeñín. Así firma. Así firma porque le da miedo dar el nombre, como a todos nosotros, de Incompetencia Radial. Eso lo dejo en el blog. Nuestro blog, donde pueden dejar ese tipo de mensajes y aún peores, es i n c o m p e t e n c i a r a d i a l b l o g s p o t c o m El correo lo mencionará Mauro a continuación: i n c o m p e t e n c i a r a d i a l c o m Podcaster.cl para escucharnos, suscribirse, votar y comentar. Y zoomradio.cl para escucharnos en línea todos los viernes a las 21 horas. Hemos llegado al final de Incompetencia Radial. Sí. El nuevo capítulo número 23, que estuvo más movido que nunca. Uy, que lo pasaron increíble, ¿ah? ¿eh? ¡Jo! ¡Oh! Vamos, vamos a cerrar con la agrupación Neon Plastics con la canción Prick t h i s Así que ese fue nuestro episodio, la entrega número 23. Y nos retiramos indignados del e s t u d i e Chao. Adiós.